En junio, cursos intensivos de verano en Autoescuela Amurrio. Consigue el permiso de conducir de forma fácil y rápida, en tiempo récord. Disponemos de sala de ordenadores para que estudies las horas que tú quieras con un amplio horario. Además, somos la primera autoescuela del Alto Nervión en ofrecerte la posibilidad de sacar el carné en Euskera. Exámenes teóricos y prácticos en Euskera. Tenemos todo el material adaptado, incluidos los ordenadores. Anima Zaité y Artungirabaimena Euskara Infórmate en Autoescuela Amurrio. Dionisio Aldama 5. Teléfono 945-890589. Amurrio.